throat He hungers in his secret dreams The heart and of cruel machines his Lover is not what you see But you will not leave a note At last a class 1998 show The situation, tragedy Grand slick with soap Clip hangers with no hope The water gallery the flooded gallery <laughs>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 She smiles at last in 1998's show The Todd song, no one ever sings The curfew chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strung by the screen There's fills and chills and girls go on Sing songs and surprises, there's something here for everyone Reserve your seat today, there's mischiefs and malign Buenas noches a toda la gente que te en este momento sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del queso del kilo, la radio libre du ¿Mm? y cada día la demás gente, como me presta a decir esta chorrada siempre sí, siempre en cuando. Bueno, eh, podéis sentirnos, ya sabéis, a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a lo mejor, guapamente, eh, guapamente podéis estar sintiendo Radio Cuca también a través de la nuestra página web, que ayer estaba callea, pero hoy vuelve a estar otra vez furlando, así que a lo mejor estáis conectados al www.radio.com.org. De cualquier manera, te ha esperado un sitio, te ha esperado otro. Lo que sí que es seguro, oye, que si estáis sintiéndome a mí ahora mismo, oye, que estáis sintonizando Radio Jugar, Radio Cucaracha... O bueno, oye, queda la posibilidad de que este programa, ¿m? que ahora mismo vale, es 22 y 05 de la noche, del día 1 de enero del 2015, del primer día del año 2015. Eh, 22.05 está haciéndose eh, en directo, pues a lo mejor pues, la grabación llega a buen término, termino ¿m? Eh, subo el podcast que ya sabéis que no se grabación, ¿eh? no se grabación de audio, es ¿sí? podcast subo el podcast a, al archivo.org donde solo subirlo y a lo mejor es sin falta de que teáis conectados ni a radiocuca.org Y en el 107 la 107.3, la frecuencia modulada, a lo mejor ¿eh? podéis sentir este programa. Pero en ese caso, yo recomendaría a vos que, por Dios, hombre, <coughs> vamos a ver, también ya es verdad. No creo que haya nadie, esto sí que hacía mucho tiempo que no lo decía. No creo que nadie llegue a, a sentir anedonia por casualidad. Nadie llega a anedonia por casualidad. ¿Eh? Toda la gente llega por una u otra razón. pero por casualidad nun hacer a será que esa recomendación que deba facer pues de que si llegaste de casualidad este podcast lo mejor que podíais facer y era conocer todos los demás que hay en radio cuca bueno pues esa recomendación yo creo que non voy a tener falta de facela porque queréis que que queréis que vos diga resulta que nun teis aquí de casualidad teis aquí por alguna razón Sea porque por alguna referencia de la Nezónico Miserable, sea porque conocéis al, a la, la otra personalidad esta que está detrás y bueno, tenéis interés en ver cómo de en sentir como despotrica de en la radio. No sé, oye, razones puede haber muchas, pero buenas ninguna, ¿eh? también os lo digo. Y como como os decía yo, un momento ¿eh? el primer el primer programa del año ¿eh? primer programa del año 2015 en ¿eh? no ya el primer programa de la cuca del año 2015 ¿eh? Eh, digo yo que ya pasarían por aquí hoy pues unos cuantos y ¿eh? no lo sé, no lo sé seguro porque eh, no tuve yo sintiendo Radio Cuca todo el día como para como para saberlo pero bueno, y, y perfectamente posible joder, que este, en tu caso ya el último del primer día ¿eh? primer día del año 2015 primer día, no sé de tres años después de que tuviera que pues, supuestamente acabar el mundo ¿eh? Joder, la ilusión que me hacía a mí, ¿acordáis vos pues aquel 21 de aviento del de año 2012? Supuestamente acababa el mundo. ¿eh? Y en Edonia y era el, y el, caberu, el caberu programa de Radio Cuca. Al final no fue el caberu programa de Radio Cuca, ni nada. que Al final hubo, hubo muchos más después porque todo aquello quedó para Prado, ¿eh? ...igual va a ser porque... ...les profecías... Eh, ...oye, yo por mucha fe que tengan las profecías... ...del fin del mundo ya... ...lleven tocándome los huevos desde 1999... Eh, ...que no se cumple ninguna... ¿Mm? ...hay una por ahí que... Eh, dijo un... ...un rapaz... ...que montó alrededor de sí una historia... ...de que ya era un viajero en el tiempo... ...no me acuerdo ni siquiera del nombre... ...ya sabéis que... Eh, ...este programa... no se caracteriza precisamente... ...por la fiabilidad de los datos... ...y las fuentes y demás... Eh, ...que aporta y que menciona... ...todo lo contrario... ...que nunca se mencionan datos fidedignos... ...ni fuentes contrastadas... ...aquí falase de... ...de memoria... Eh, ...como mucho... ...este programa no se prepara... ...o sea, os podéis imaginar que... Eh, ...que como pasa... ...a ver cómo se llamaba el rapaces... ...en cuestión que decía que era un bechero del tiempo... ...y que venía del futuro... ¿eh? Y, y que decía él que en el año, creo que ya era el 2016, sí, el 2016, que entamaba una una guerra mundial, la tercera guerra mundial, bueno, pues qué sé yo, igual sí. ¿eh? Hombre, tú ves ahora como tal mundo... ¿Mm? Y dices tú, y es lo más, fácil de, ¿eh? lo más fácil de creer, que entama una guerra mundial para el año que viene. ¿Mm? Y, y allí... tardar mucho, si quieres, porque a la velocidad que van las cosas, hostia, vosotros miráis, a ver, o sea, el, el primer mundo, el supuesto primer mundo lleno de probes, ¿eh? Eh, lo de la, la guerra de Ucrania, eh, ahora que están asfixiando a Rusia, eh, bueno, la movida esta de lo del Estado Islámico, de eh, mi madre de eh, mi madre <risa> esto esto puede acabar de cualquier manera posible no siendo bien que bien no creo que acabe en absoluto la verdad es que puede acabar de, de cualquier manera posible o sea que yo que sé fiaréme de si fallaron todo, fallarme que, que si nos tradamos que si los mayas falleme todos ¿eh? Vale, sí, que el otro día daba yo la vara con el tema de que cuando no una hay razones para creer una cosa, pues que precisamente si no una hay razón para creerla, ¿por qué vas a creerla? ¿Eh? Y, y, y razón para creer en las profecías, pues casi que digamos que no hay ninguna. Pero bueno, oye, va, joder, déjame la, la ilusión, ¿no? Por lo menos la creencia. Por lo menos esa, esa ilusión que aunque yo sepa que... ¿eh? Que es que una cosa falsa, que, que, que no va a pasar, por lo menos, de -me la... la pequeña ilusión de pensar que todo esto va a ir al, al carayo. ¿eh? Vosotros podéis decir, oye, pero ¿cuál día la ilusión esa? ¿Eh? Porque si todo esto va a tomar saco... Eh, el anedónico miserable va a tomar saco junto a ello. Bueno, pues sí, es verdad, pero, en fin, ¿qué queréis que os diga? Desgraciadamente, desgraciadamente, Tampoco hay que tenga así ninguna razón especial para preferir que no vaya a tomar pel saco para que, pa que sí si vaya. ¿eh? No sé, igual me, a ver, vale, si me pongo a pensar y tal, pues yo, va, joder, mejor que no, ¿no? Pero bueno, no lo pasó tan mal en realidad, ¿eh? ¿Sabéis cuál es el problema? Que no, tampoco no lo pasó tan bien. ¿eh? Y entonces en eso uno, pues podría, podría decir, joder, pues... Entonces, ¿qué es que mejor el ser que el no ser o el no ser? ¿Quién era el filósofo este que, que se hizo esa pregunta y llegó a la conclusión de que era mejor ser que no ser? Eh, no me acuerdo ahora mismo, ya os digo que no que este programa no se caracteriza por los datos fidedignos, pero sí os pues, puedo decir que no tengo yo muy claro que esa decisión final... Eh, que él alcanzó de que ya era mejor y era preferible el ser al no ser pues que fuera acertada eh, fuera acertada lo mejor y era acertada para él ya lo que tenemos un poquillo que somos individualistas que eh, al fin y al cabo las decisiones del, del individuo pues oye pues parecernos bien para ese individuo ¿eh? Eh, siempre que ya sabéis que no influyan en la capacidad en la voluntad del resto de individuos de cualquier otro individuo que podéis hoy oh, pero soy muy complejo y muy tal bueno, pero hablando eh, en sentido hipotético y hablando de un a ver, como diríamos de, de un estado sí, hipotético, general eh, podría darse perfectamente un equilibrio eh, en el que se pudieran cumplir eh, estos dos principios Del, del anarquismo individualista el hecho de que todo el mundo pudiera hacer exactamente eh, eh, lo que la su so voluntad dictase eh, con la única cortapisa eh, de que no pudiera influir la voluntad de ningún otro ser de ningún otro ser humano y bueno, no sé, esto sería cuestión de Cuestión de desenrollarlo más, a ver si también había que meter aquí otros seres que no fueran, que no fueran los humanos. De todas maneras, de cuenta, eh, bueno, esto no deja de ser un ejercicio de filosofía barata, pero si ponemos esas es dos normas, en realidad sobraba ya la segunda. Bastaba solamente con una. Con una sola norma podía perfectamente resist la humanidad entera. Una sola norma que consistir en, bueno, pues como decía... como decía eh, el nuestro amigo Aleister Crowley, ¿m? allá del siglo, siglo pasado o antepasado, todavía. sí, antepasado me parece, que si el, aquello de, una no hay más regla de que fa lo que quieras. ¿eh? E, bueno, si, si ese fa lo que quieras y añadimos, ¿m? que tiene que ser que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, que todo el mundo pueda ejercer libremente la su voluntad, pues entonces ya sobraría la segunda, ¿eh? esa de que el ejercicio de la voluntad nada más implica como oyente ¿eh? en no entromet en entrometese en la voluntad de cualquier otro. No, pues en ese caso si, nos eh, si una persona cualquiera por ejercer la su voluntad Eh, coartase la, el ejercicio de la voluntad de cualquier otra persona Pues entonces es la primera regla La de que todo el mundo puede ejercer, debe puede y debe ejercer la su voluntad Pues entonces es, eh, ya no se cumpliría ¿Mm? Claro, si, si estás ejerciendo la tu voluntad de manera que coartes a la de otra persona Pues entonces esa otra persona ya no está cumpliendo la su voluntad Con lo que todo el mundo ya no cumple la su voluntad con lo que la primera ley ¿eh? ya, no ya no se cumple o sea que al final tanto rollo para acabar como lo de Aleister Crowley, fai lo que quieras ¿eh? fai lo que quieras y me pesado porque estoy siempre con la historia esta pero yo os digo lo ¿Eh? totalmente totalmente serio eh, yo de verdad pienso que ¿eh? que los grandísimos males del mundo vienen de que las personas son absolutamente incapaces ¿eh? de, de que muchas personas son absolutamente incapaces de respetar eh, la, la individualidad de los de los demás eh, vale sí decíme lo que queráis me exactamente igual pero ¿eh? yo estoy convencido de Estoy convencido de eso, ¿eh? de que de que los males vienen vienen de por ahí. Ya os conté muchas veces el ejemplo de, de aquella amiga que yo tenía, que estaba empeñada en que cuando salimos un montón de gente xunta, ¿eh? pues que fuéramos todos a los sitios que nos gustaban todos. Y decía eso de un rat, primero te des tú, que de, y después te doy yo... y claro yo decía dios pero yo no tengo ningún interés en ceder ni por supuesto tengo ningún interés en que cedas tú yo no tengo ningún interés en ceder yo y pasar lo mal tanto en un sitio que no me gusta pero yo que tampoco tengo ningún interés en que vayas tú a un sitio que no te guste claro esto cuéntelo a la a la gente simplificando la mi manera de pensar Y en general llámenme de todo Porque la mayoría de la gente piensa que es bueno eh, Eso de ceder, eso de, de negociar ¿eh? Eso de ceder todo aquí para coger, para ¿eh? pa dejar para el otro A ver, cosa que me parece que, que, que nunca mal, ¿no? Pero que nunca está mal siempre que quieras Siempre que, que efectivamente ese ese alto tu deseo que, que no lo pases mal por ceder Que... ¿eh? Que, ...que la persona puede considerar... ...que está haciendo exactamente lo que él pretende... ¿eh? ...porque está pretendiendo ceder... ¿eh? Eh, ...bueno, es una cuestión complicada... ...pero, en fin... ...y yo... ...que ¿eh? como eso de... ...de hablar en plural... ...a mí lo de hablar en plural... ...eso eso es sí que mucho me jode... ...eso sí que mucho me jode. ...eso yo he de los políticos... ¿eh? ...claro, los políticos son... ...la antítesis absoluta de... ...de esto que yo estoy diciendo... De, ...cuando uno se mete en política... o incluso cuando uno acepta el sistema político o cuando uno vota vota a los políticos eh, bueno pues está eh, aceptando precisamente el hecho de que bueno la su so voluntad no es buena o no es bonda o, y necesita que sea gestionada por otras personas eh? que sean otros los que tomen las decisiones y que sean otros los que digan que es lo que lo que puede hacer y que llegue lo que no puede hacer que ya es lo que puede decidir y que ya lo es que, lo que no puede decidir y entonces los políticos son muy dados a, a utilizar el plural ¿no? Eh, cuando dicen eso de por qué los españoles ya están fartucos de tal bueno que que estás hablando ¿eh? estás hablando en, en, en, en representación de todos los españoles el, el igual piensa que sí ¿Eh? lo que pasa que bueno eh, habría que ver si piensan lo mismo pues la totalidad de los, de los españoles también también están pensando esa cosa ¿eh? o los asturianos son de gente de carácter abierto ¿eh? bueno, y si hay un asturiano de carácter cerrado que, oye, que ya no un asturiano, ¿Cuál es el criterio para ser asturiano? El, el ser abierto, ser hospitalario, que luego, curiosamente, la hospitalidad hay una característica de todos los pueblos. ¿eh? Si tú lleves cualquier descripción de yo que sé, pues de la provincia de Salamanca, destaquen por la hospitalidad de las oyentes, eh, y es una de los aborígenes del desierto del Gobi, destaquen por la hospitalidad tal... Eh, y es otra de los ciudadanos de Nueva York, destaquen por las hospitalidades. Que sí, y es curioso, destaquen en todas partes por las hospitalidades. Nunca es una, una descripción de un sitio que digan, destaquen por, eh, porque son foscos para con la gente que viene de fuera. Y tal. ¿No? Oye, claro, que entonces no iría nadie, ¿no? <risa> Sería eso. Aunque yo casi que no me, no me disgustaría de ir a un sitio que, eh, que destaquen por ser foscos para con la gente de fuera. ¿Mm? curiosamente ¿no? en los sitios nos que más destaquen ¿m? por ser foscos para con la gente de fuera eh, ya lo mejor precisamente en los, en los sitios más, más turísticos ¿no? están hasta los huevos de que no haya gente de fuera ¿eh? Eh, No paredes que que a lo mejor donde sitios en los que tan fartucos de que llegue gente de fuera eh, eh, con este modelo de, de turismo que es totalmente diferente totalmente contrario eh a lo a lo que podríamos decir el modelo del del viajero viajero entendido como bueno pues la eh, la persona que que quiere viajar que moverse eh, por el mundo Eh, para conocer otras cosas, para conocer otros sitios, para conocer otra gente y que va con toda la tranquilidad del mundo. Yo imagino un viajero, eh, pues una persona que con toda la tranquilidad del mundo va de aquí para allá, tiene interés en, en conocer, eh, tiene interés en juntarse con la con la gente de eh, del sitio. ¿eh? que las referencias que tiene de ese sitio al que viaja no son necesariamente una guía de viajes son a lo mejor pues bueno pues muchas otras cosas que él llevó que ¿eh? del literatos del sitio de, de, de descripciones de otros que viajaron en antes igual no tiene tienes mucho que ver con estos del, ¿eh? los turistas de, de los viajes organizados que van en ese corralín Que, que, ...que saben del sitio al que van... ...lo que las autoridades de turismo... ...de ese sitio al que van... ...quieren que sepan o quieren que crean... ...porque falen en plural... ¿eh? ...falen también en plural... ...la gente de... ...de, de, de, de, de, de, de, de Irlandia... ¿eh? ...ye hospitalario... ...y lo típico de aquí y esto... ...y claro... ...yo me difícil difícil decir por ejemplo... La, ...la comida típica y tal... ...joder no sé... pues ...por ejemplo... Si dicen la comida típica de Asturias y qué sé yo, pues la fabada. Pues a lo mejor no sé si hay alguna parte de Asturias en la que eh, no sé ya tradicional la fabada. Pues puede verlo guapamente. ¿eh? Seguro, hay, hay cosas que se comen en mi pueblo que seguramente <risa> para el otro extremo de Asturias dirán de madre. Pero qué y eso, ¿eh? De como lo de España. Supuestamente en España eh, y tradicional la paella. Bueno, pues en Asturias creo que la paella en un tradicional, ¿eh? la, por lo menos la, la paella tal como la faen los que supuestamente faen la paella a la española, la tortilla española. Bueno, sí, aquí faense tortillas, no sé cuánto tiempo faen, ni, ¿eh? ni a lo mejor que, que será a más el tema de la tortilla española. ¿Será que según va subiendo los Pirineos, pero estás todavía en la vertiente sur, ¿eh? faense tortilla de patata? Pero en el mismo instante en el que pases a la vertiente norte de los Pirineos, la tortilla y allí, eh y allí francesa, y un revuelto ahí del huevo con los cachinos de chamón o lo que sea, no sé, a lo mejor pasa eso. La verdad es que nunca fui para allá a comprobarlo, ¿eh? pero bueno, igual pasa eso. ¿eh? Yo no sé, sí que... Anduve en fronteras, entre comillas, fronteras más pequeñines, no no estatales, pero bueno, sí que anduve muchas veces en la frontera entre Asturias y Galicia, o entre Asturias y guión Oye, yo no personalmente no noté ninguna diferencia. Hombre, ¿eh? las fronteras estatales son más tal, porque sí que a lo mejor alguna diferencia notes. ¿eh? Pues el mero hecho de que en un sitio vayan a, a la escuela... Eh, eh, ...en castellano y con el programa ¿no? educativo que marca el, el gobierno español y tal... ...y en otro vayas a la escuela, en, yo que sé, pongamos portugués... ¿eh? ...con el programa educativo que marque las administraciones de, del Estado... ...pues bueno, pues seguramente ¿eh? incluye alguna diferencia... ...aunque bueno, también conocéis gente de, de la frontera entre España y Portugal... A la altura de, de Zamora, y la verdad que para ellos, digamos que no había mucha diferencia de un yago al otro del Duero, ¿eh? que ya era, que era la frontera natural. Bueno, qué sé yo, oye, vaya movida, ¿visteis, ¿visteis qué manera de, eh? de desbarrear aquí? también hablando que sí del individualismo, luego metíme con el turismo, eh, ahora tú que si sí, frontieres que si sí, para acá, para allá, bueno, qué sé yo. Oye, bien, en fin, en realidad supongo que los que sientan este programa, eh, que por cierto se llama Nedonia, eh, llevamos 22 minutos de, de programa y no sé ni siquiera qué dice que eh, esta noche que lo que estáis sintiendo y ...y anedonia... ...estáis ¿eh? sintiendo al, al anedónico miserable... ¿eh? ...que el, el productor, director, realizador... ...y presentador de anedonia... ...eso que soy yo... ¿eh? ...porque de la misma manera que yo espotrico... ...contra los que falen en plural... ...también deberías potregar... ...contra los que falen en tercera persona de sí mismos... ...y, y de hecho falo muchas veces... ...y en la sigo, sigo yo falando... ...en tercera persona de mí mismo... Eh, ...bueno pues cosa que... cosa que una vez más incide en la falta absoluta de coherencia de este programa y de esta persona, de esta persona. Pero bueno, con que vos quedeis con lo de que por favor que no fallemos en plural y no digamos esas cosas como la gente de este barrio estáamos fartucos de tal porque seguro que habrá gente en ese barrio que no tea. que no te hafartuco de tal o los españoles son de esta manera de esta otra pues pues no porque habrá gente de yo acordarme mirai, que luego en realidad a ver no tan más que jugando la política la política y así nada funciona todo a base de Vilortu y Señalcatrues pero acuérdate cuando había un partido nacionalista asturiano Que, que bueno, que seguía asistiendo, seguía sacando cosas, lo que pasa que yo ya no, no les llevo, ¿eh? que cada poco sacaba un, un, un panfleto que estaba por el pueblo trabajador asturiano piensa de y tal. Entonces, bueno, yo siempre decía de alguno que conocía tal, digo, porque ella que conocéis a, a todos los trabajadores asturíes. ¿Eh? <risa> Porque, va bueno, oye, si, si decís piensa tal, hace tal, que luego pesca me digo yo. Bueno, pero al fin y al cabo esto ya es lo que dicen todos los demás, ¿no? ¿Eh? Cada vez que sale un, un político, una tele, diciendo los españoles están hartos de corrupción. Bueno, depende, los españoles están fartucos de corrupción, eh, siendo los españoles corruptos en sus familias, que estarán muy a gusto con ella, ¿eh?, Habrá un de de, de, de de españoles, de gente que en el DNI ponga ¿eh? español, nacionalidad español y, y que te hagan contentos con ello, ¿no? Sí, joder, ¿eh? Como no es sé si que decir, los asturianos son gente hospitalaria, bueno, pues habrá asturianos que no son hospitalarios. Yo, a ver, no sé si soy hospitalario o si no, para mí si me viene una gente y se me mete en casa, pues lo más posible y que los eche a patadas o con un cuchillo y un palo, ¿eh? ...porque la miocasa no es para que se meta gente... ...es para meterme yo o en todo caso pues alguna otra persona... ...que yo considere que, que puede meterse o que yo doy permiso para meterse. ¿Mm? No, gente en general no, o sea que a lo mejor yo no soy hospitalario... ¿eh? ...y sin embargo soy estudiante, digo yo porque nací aquí, crecí aquí... vivo aquí, o sea que debe ser que soy, que soy estudiante... Además, en el mío DNI, por un sitio de nacimiento, pues, hubiéu, ¿eh? Pues, entonces, hubiéu tan asturias, o sea, que será, que soy soy asturiano. Y no cumplo, no cumplo con eso, ¿eh? No cumplo con eso. <coughs> Va a ser por eso de que, que falar en, ¿eh? en plural igual en un ye muy bueno. Viene a ser más o menos lo mismo que, que los estereotipos, ¿eh? Deberos cuenta que cuando cuando un... político, digo políticos, porque son a los, a los que más yo os gusta usar esto de los de los plurales en en sin necesidad, ¿eh? en sin necesidad o, o, o con avieses intenciones, más bien con avieses intenciones, pero no deja de ser el mismo principio que, que para los estereotipos. Bueno, a ver, vamos a ser también un poquillín ¿eh? un poquin eh, eh, suaves y. y Y, y no tan radicales con el tema porque también lleva verdad ¿eh? también lleva verdad que bueno pues que categorizar que, que no lleve ni bueno ni malo eh, sino sencillamente que lleve prácticamente imposible ¿eh? por una cuestión natural no categorizar ¿eh? Eh, la cuestión está que bueno pues la la capacidad de almacenamiento de memoria del organismo humano la función memorística como ya deixei muchas otras veces porque porque este es una de mis pequeñas, una de mis pequeñas obsesiones, ¿eh? el tema de la, de la memoria. Bueno, pues como ya decí muchas otras veces eh, y como ya pues vamos no soy yo ningún lumbreras por andar diciendo esto porque para mi idea que ya vos pescanciasteis vosotros solos eh, la memoria no es infinita, eh, no infinita y entonces nunca da más remedio que guardar la información Eh, comprimirla a través de categorías esto seguramente lo saben muy bien eh, bueno pues todos aquellos que por que tengan que seáis gente mayor que ya tienen un deterioro cognitivo no sé si habrá ninguna persona mayor que sienta anedonia pero si les hay un, un saludo Eh, o bueno, pues quienes trabajéis con gente mayor eh, Intentando frenar el deterioro cognitivo Sabéis perfectamente, bueno, pues conocéis seguramente las reglas mnemotécnicas eh, Una regla fundamental, una cosa en la que hay que tratar de, eh, de acostumar Y de hacerla consciente para la gente con problemas de, de memoria ¿eh? especialmente bueno, estoy hablando de la gente mayor, ya estoy estereotipando, ¿te das cuenta? Eh, porque la xente mayor con problema de memoria, la xente mayor sin problema ningún de memoria, De hecho, yo soy uno de esos que que se dedica a de vez en cuando pues eh, intentar hacer conscientes a, a de algunas personas mayores con, con, problem con supuestos problemas cognitivos de, de deterioro de memoria pues a intentar hacerlos conscientes de algunas reglas hemotécnicas y hay algunos que tienen bastante mejor memoria que yo o sea que es una tontería al fin y al cabo esto que es estereotipar Y estereotipar también. Pero bueno, con una regla neumotécnica, volviendo ¿m? volviendo a lo que ya era el, el anicio de la cuestión, una regla neumotécnica básica, y precisamente la de categorizar, ¿eh? la de que ya es mucho más fácil acordarse de las cosas ¿eh? cuando les agrupamos ¿eh? en, en grupos similares. En grupos similares que al fin y al cabo, en un desierto de ser tos, eh, bueno, pues. Cuestiones que, que etnocéntricamente hemos decidido, ¿eh? tenemos decidido a los seres humanos que, que vayan a ser así. Eh, una serie de constructos ¿eh? en los que nosotros categorizamos el mundo. Porque precisamente por el hecho de que la nuestra memoria eh, y finita, la nuestra capacidad de almacenamiento y finita, pues nunca da más remedio que. Mm, Que, que categorizar el mundo, ¿eh? que hacer una enciclopedia de grandes capítulos y dentro de esos grandes capítulos, capítulos más pequeños y dentro de esos capítulos más pequeños, otros más pequeños. Eh, ¿Tienen entidad real estos grupos que nosotros hacemos? Eh, no, no tienen ninguna entidad real ahora estoy saltando ya más una cuestión eh, cuenta. ahora salté estábamos con el tema de que si los estereotipos que si tal eh, metímonos con temas casi poco menos que neurológicos o bueno, yo como no soy reduccionista prefiero hablar de, eh, de las funciones ¿eh? son neurológicas y más cosas eh, dejamos las funciones estamos ya metidos casi en, en un tema no -seológico, ¿eh? no seológico la entidad real que tienen las categorías ¿eh? nah, las categorías no ye que tenga una entidad real más allá de no eso otra cosa ye, mmm, podemos los seres humanos ser conscientes ¿eh? de la realidad pura de alguna manera Joder, estoy metiéndome en unas movides filosóficas tremendes ¿eh? ¿eh? Seguramente de algún, de algún no por ahí haya que sea filósofo de verdad y que eche tiempo en estas cosas y que diga, madre de Dios, qué burra está diciendo el anedónico científico. Eh, anedónico científico, digo, madre de Dios, estoy anedónico... No, miserable, <ríe> soy miserable. Sabéislo todos perfectamente, que soy, soy bastante miserable. Eh, bueno, casi que voy a poneros... Un cantar, ¿eh? mejor que que, que que todo este rollo que estoy que estoy soltando, porque ¿eh? no estoy hoy, no estoy hoy para ello, me parece a mí que no estoy hoy, no me centro, eh, eh, coño, pero no me centro ningún día, ahora que lo pienso, entonces, bueno, pues como no me centro ningún día, oye, sencillamente un día más de los que te he descentrado. Anedonia, al fin y al cabo, oye esto, yo he muchas veces a, a los sintientes habituales de anedonia, Que no sé cuántos serán ¿eh? pero bueno eh, los los podcast los podcasts estos el sitio al, al que los llevo sí que me viene no me viene la gente que lo siente ¿eh? el número de gente que lo siente que hace al podcast pero si sí viene el, el número de de gente eh, que lo descargó el podcast ¿eh? y, y ahí ...pues unas veces diez... ...otras veces quince... ...estos últimos están descargándolos... ...entre dieciséis y dieciocho personas... ...y yo digo, pero estas personas... claro yo pongo en el sitio de ellos... ...porque bueno, yo... Eh, ...siempre... ...procuro empatizar... ...para pa intentar entender el mundo... ...creo que ya es muy importante intentar... ...ponerse en el sitio de, de los demás... ...entonces yo pongo en el sitio... ...del, del sintiente... ¿eh? ...del sintiente de anedonia que... que, que, que descarga este programa, eh, descarga el podcast, y, y, y yo pienso, digo, debe estar pensando a ver qué coño, a ver, lo primero que, qué coño va a decir el anedónico miserable esta noche, ¿eh? Eh, dirá algo de provecho o no porque eso yo lo primero, hay días que oye pues joder tampoco oye pero hay que hacerse siempre de menos y a veces siento los mis programas después de hacerlos y digo oye me acá dici cosas bueno pues son de provecho, son interesantes otras veces no, eh, paso el programa entero barriendo y diciendo cosas que que no tienen ningún sentido y entonces pienso, pienso los, en los sintientes Los entiendes, realmente, no sé, ¿qué pensarán? ¿Que, que, que esto tiene algún sentido, gustan ellos todos los programas? Solamente algunos, igual de alguna vez lo descargan y empiecen a sentir, y dicen, vaya, otra noche que el anedónico miserable se dedica a espotricar y sin sentido ningún, no fala de ningún tema en especial. ¿eh? Esto no tiene ningún sentido. ¿eh? No lo sé, a veces, a veces pienso, ¿eh? A veces pienso, pues, pienso lo muy seriamente. ¿eh? No sé, <risa> oye, de alguna vez y sí preguntaré a algún sintiente de estos que, ¿eh? que conozco también en persona, de oye, sintiente, ven para qué meten ni tu cosa es difícil, porque eh, en realidad, el, el, como el anedónico miserable, nunca nace a nadie, no siendo gente La, claro, la neodímico miserable tiene la pega de que nomás existe durante la hora y pico dos horas que, que existe que existe en Edonia ¿eh? y el único momento en el en el que la neodímico miserable existe de verdad. Bueno, anda, pues oye, ¿qué vamos a hacer, no? No, no vamos a nada.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 To get her off his mind until the night He put that bottle to his head and pulled the trigger And finally drank away her memory Life is short, but this time it was bigger Than the strength he had to get up off his knees Found him with his face down in the pillow with a note that said I love her till I die And when we buried him beneath the willow The angels sang a whiskey long by La la la la la la la la la. la La, la, la, la. The rumors flew But nobody knew how much she blamed herself For years and years She tried to hide the whiskey on her breath Tinha! To get up. Sigue sintiendo Anedonia Sigue sintiendo Radio Cucaracha Sigue sintonizando 107.3 La frecuencia modulada O oh, a lo mejor Estás sintiendo esto A través del www.radio.org www.radio.org A lo mejor estás sintiendo esto en directo y el día 1 de enero y son las 22 y 42 minutos de la noche. O a lo mejor estás sintiendo esto en diferido y en cualquier otro momento del futuro de, ¿Mm? después de este instante. Eh, bueno, o estás sintiendo esto a lo mejor eh, en antes, estás sintiendo esto en el 2014, entonces bueno, estás sintiendo un fenómeno... ¿Mm? Interesante ¿eh? Vamos a dejarlo así Un fenómeno interesante de estar sintiendo un programa Antes de que se fija el programa uh, Un fenómeno muy interesante Voy a cantar más guapo ¿eh? que, que vos puse No estáis, no estáis vosotros ¿eh? A pesaros a que yo pongo estos cantarinos tan tan guapos eh, eh, No sé de quién Digo la verdad Enseñamos eh, la amiga mía La amiga Carmen ¿eh? y, y bueno pues yo muy prestoso No sé ni de quién Pero yo he no Bueno me mi préstame <risa> si y hay otra cuestión eh, ¿eh? De la que habría mucho que hablar Lo que yo he prestoso y lo que no Y, ¿eh? y si existe de algún tipo de De algún tipo de gusto General ¿Eh? hay de algo que sea bueno en general o, o, o en realidad todo depende de ¿eh? del individuo que lo ¿eh? que lo contempla ¿eh? tuve sintiendo esta esta nada estos días pasados eh, tuve sintiendo un programa uf, muy bello no sé cuántos años cuántos años puede tener eh, uf, no lo sé, no lo sé, tendrá dos o tres. Había eh, por Radio Cuca, por Radio Cuca pasaron realmente programas impresionantes, eh, impresionantes, de, de, de mucha calidad y sobre todo, más que de, de mucha calidad, lo mejor mmm, técnica, que también también pasaron por aquí programas de, de gran calidad técnica, que yo os dan mil vueltas seguramente a, a programas de la radio supuestamente profesionales. ¿eh? Bueno, supuestamente no, radios es profesionales, esta profesional no lle porque yo creo que no hay ninguna profesión, bueno habrá que mirar a ver la definición exacta de, de profesión, si hay actividad que se, fae, que se lleva a cabo a cambio de, de una remuneración económica, pues no, los que hacemos Radio Cuca, Radio Cucaracha no buscamos ninguna remuneración económica con, con la nuestra actividad. Pero bueno, si definimos profesión de gran manera, hacerles cosas que uno sabe y hacerles bien y tal, pues seguramente hay mucha gente que, que falla aquí las cosas increíblemente bien. Tanto técnicamente, existen programas técnicamente muy bien realizados, y... A lo que a mí más me interesa ¿eh? porque bueno, no, a todos nos interesa lo mismo y eh, a lo mejor pues, yo no estoy tan interesado en, en la buena técnica aunque eh, veo la su necesidad ¿eh? un poquillín falando de esto que decía antes de que ya es necesario siempre yo creo ¿eh? pones en el sitio de, de la otra persona cuando quieres comunicar y transmitir algo para poder hacerlo bien ¿eh? que ponerse en el sitio de ellos Eh, yo bueno, reconozco que que no es el mío caso que yo no me pongo mucho en el sitio vuestro eh. a veces sí, ya veis antes contaba que pongo en el sitio del sintiente que se pone a sentir este programa descargarlo y que digo yo pero que esperar a esperar a encontrar sigue siendo un misterio para mí eh, sigue siendo un misterio para mí un misterio de que, bueno de que estoy gratamente sorprendido el hecho de que eh, haya algunas personas por ahí que os preste anedonia que... A ver, a Nedonia para una minoría eso, eso estoy más seguro que Dios Nunca va a haber mucha gente a la que presta Nedonia Pero el hecho de que haya de algunos Pues ya, oye, pues Ya me sorprende gratamente, ya vos digo Que ¿eh? a veces a lo mayor Puedo dar la impresión ¿eh? La impresión contraria ¿eh? de que como que no me gusta mucho de, de, que, que venga gente y me diga, oye vaya como mola el programa y tal, porque quedo así quedo cortado, yo creo que lo mejor yo precisamente porque no porque todavía no soy quién entenderlo ¿eh? porque intento ponerme del otro lado y no sé quién entender el motivo por el que alguna persona y puede interesar sentir las cosas que yo van aquí a soltar ¿eh? porque ya os digo no traigo datos no, no llegué un día de gallo vengo, pues voy a hablar de eso, que sea sin datos, ¿no? Pues, ¿Eh? vengo aquí sin no sé a soltar sencillamente lo que me lo que me sale ¿eh? De, del cuerpo en ese momento en fin no sé oye lo he dicho yo sorprendo más gratamente flipo, no entiendo por qué, sigo sin entender por qué, de la y puede gustar a Nedonia, pero yo, yo encantado de que yo os guste, de que vos guste, que pasa ustedes, ahí, si ¿Sí, estáis ahí, que vos gusta, porque si no, oye, en 47 minutos el programa que van esta noche, si el programa no os gusta y seguís ahí, la verdad que lleva, no sé, ¿eh? qué motivo podéis tener, pero vamos... ¿eh? Por lo menos si este fuera un programa musical, pues podíais decir, ah, pues no me gusta el presentador, pero por lo menos el, ¿eh? la música hay que poner tan guapa. Pero bueno, si tuvistes que, que, que estar aquí 47 minutos, tres cuatro horas, para sentir este este cantar tan guapo, ¿eh? este whisky lullaby, ¿eh? Eh, creo que se dice lullaby. Vale, yo soy muy malo en la pronunciación. Se dice whisky lullaby, se debe decir. sea, más que ya era medio country, o sea que debe haber que decirlo con, con acento tejano o algo así, ¿no? No sé. Bueno, yo igual, pero ¿qué digo yo? Que no estaréis por eso, que tenéis. Porque por el motivo que sea ella, ¿eh? si está alguien, que no lo sé, vos eh, pues digo, bueno, antes había que ir un contador que por lo menos veías eh, los que estaban conectados a través del, de, del Internet, de la emisión en, en Internet, no veías los que estaban conectados. Eh, los que también sintonizar son el 107.3 FM con por cierto un saludo especial porque va tengo yo especial carencia por ese tipo de, de sintientes clásicos de, de la radio ¿Mm? eh, a me gustaría más ser un sintiente clásico de, de Radio Cuca pero no lo consigo porque ver, hay que reconocerlo Radio Cuca seguimos intentando seguimos trabajando en ello bueno sigue la gente trabajando en ello eh, En este caso se puede hablar en plural, pero no sería justo meterme a mí mismo porque yo no estoy haciendo nada. Pero digamos que sigue gente trabajando para que la emisión en, en Anadashu y a través del 107.3 la frecuencia modulada se sienta de una manera decente, por lo menos en, en la nuestra ciudad, en Ubieu. Yo no estoy haciendo nada, pero doy yo mi apoyo moral. y díganme ellos, los que están trabajando ahí pues te puedes meter el apoyo moral por donde te quepa, ¿vale? porque es que lo que me falta es dar el callo bueno, hombre, pues, vale, sí, ya lo sé, soy, soy un miserable, pero bueno, oye ¿qué pensáis? que este nombre salió de la nada, anedónico, miserable, ¿no? soy anedónico y, y soy bastante miserable, ¿qué vamos a hacer? Pero la pieza no, no se me va. ¿eh? Eh, yo estaba hablando de programas que facían ¿eh? fací la competencia y, y que dejaban pelos suelos a programas de esas radios supuestamente profesionales. Eh, por un lado programas técnicamente muy bien fechos que los hay, ¿eh? yo que sé, pues yo ahora mismo creo que actualmente eh, en Radio Cuca hay dos programas técnicamente increíblemente bien fechos uno de eh, eh, Fat Club Radio Show ¿eh? que podéis sentir toles toles imanes con las novedades de, de música reggae, hip hop y demás eh, técnicamente está muy bien fecho la verdad, está muy muy bien fecho Y otro programa técnicamente muy bien hecho, pero que sí, bueno, pues me parece que falla un programa una vez al mes o cada dos meses. Y Shushu, y ¿eh? un programa que, que se emite simultáneamente cuando se falla en Radio Cuca, en, en Radio Crash, en Xixón, en Radio Nava, me parece que, que también está. Y otro programa técnicamente increíble. ...y en este caso también de contenidos... ...el otro, bueno, también obviamente de contenidos... ...contenidos musicales... Eh, ...en este caso de contenidos de muchos tipos... ...y luego muchos programas en Radio Cuca... ...que, bueno, pues que... que ...en cuanto a contenidos, bien fueron musicales... ...o de otro tipo, fueron increíbles... Eh, ...siguiendo los míos gustos... ...pues a mí había un programa que ya no, que ya no se fae... Eh, ...de hay un tiempo... Eh, que ya era uno de los que a mí más me, más me gustaba en cuanto a contenidos, ya os digo en cuanto a música también ponía música prestosa que yo no la conocía de nada pero bueno, eso no tiene mucho mérito porque para poner música que a mí me guste pues oye, no siento que que se pongan viejades que, de estos que salen los 40 pues a mí me me gusta gusta prácticamente todos los estilos Pero bueno, este programa que llevo ya no sé cuántos minutos ¿eh? presentándolo, pero no digo cómo se llamaba, pues era eh, Las Superpitagóricas. ¿eh? Eh, gustaba mucho el programa de Las Superpitagóricas, una gente eh, muy inteligente que hacía que programas realmente muy interesantes. Y hay un programa en concreto eh, de las de las superpitagóricas, eh, no recuerdo ahora mismo el título que pusieron, pero bueno, sí recuerdo los temas en los que trataba. Tenéis el, el podcast en el archivo.org, pues si queréis buscarlo, eh, si ponéis las, pitagori, las superpitagóricas, eh, determinismo, cosas así, pues bueno, cosas así, determinismo. hay un programa en el que... Eh, ...falen contra el determinismo... ...contra el reduccionismo... Eh, ...contra el neurolo neurologismo... ¿sí? Eh, ...bueno pues... ...dedíquense a hablar de muchas cosas... ...en ese programa que... ...aunque yo no tea eh, ...de acuerdo al 100%... Con, ...con algunas de las cosas que se dicen... ...sí que, oye pues... ...y bueno pues... Fue en el momento un soplo de aire fresco porque bueno, pues, dentro de este mundo en el que eh, bueno, pues, les modes, digamos, que, que se imponen ¿eh? y la gente les acepta de una manera totalmente acrítica y bueno, pues modes como los del reduccionismo como los del determinismo el determinismo no sé si es moda o es más bien un, un pensamiento que yo creo que... un pensamiento fácil ¿Eh? Yo creo que el, que el reduccionismo lleva un pensamiento fácil, un pensamiento sencillo. Es eh, muy fácil eh, entender el mundo, perdón, el reduccionismo, el determinismo. y Es muy fácil entender el mundo eh, de una manera determinista, porque entonces quítanos, eh, quítanos a nosotros mucha responsabilidad, Quite el individuo la responsabilidad. Eh, Yo, yo creo que hay una persona que de, o, o está sintiendo ahora mismo esto o va a sentir el podcast que está, está ahora mismo, no sé si, si echando unas risas o, o, o todo lo contrario. Pero seguro, seguro que va, que va a responderme esto, a esto. Eh, sí, yo creo que sinceramente el determinismo, a ver eh, Llega un momento del determinismo, es decir, el, el hecho de que te ha todo perfectamente determinado todo lo que va a suceder. Eh, que en un que esta libertad individual de la que yo que yo tanto pondero de la que yo tanto falo eh, bueno pues eh, que en realidad no existe porque no deseamos de eh, de ser sencillamente organismos como a mí me, me gusta decir rebotantes eh, rebotantes entre eh, que yo definía el conductismo que bueno pues y el determinismo llevaba la psicología eh, cuando eh, conductismo es que el organismo sencillamente lo que falla eh, lo que mandan los estímulos como como que dice eh, los estímulos no pueden mandar nada que, que no son un, eh, no tienen voluntad como para pa mandar pero bueno ellos mmm, falen de aquel yeto mecánico eh, mecanicismo y también un, eh, un término paralelo al de paralelo necesario al, al determinismo si si está todo determinado y y ye porque yeto mecánico Pero, bueno, sí que yo pienso eh, que hay una forma de pensar muy fácil ¿eh? muy fácil y que, y que, bueno, pues da mucha facilidad al, al mundo. El mundo ye, un mundo determinado y muy sencillo y sobre todo quítanos responsabilidad. ¿eh? La persona no tiene ninguna responsabilidad porque, como dice la gente mayor, estaba para él. ¿eh? Eh, si tiene que pasarte esto, te va a pasar. Da igual lo que hagas tú, tiene que pasarte. Si tienes que enfermar, vas a enfermar igual. Si tienes que morrer, vas a morrer igual. Da igual que comas bien, da igual que comas mal, da igual que vivas así, da igual que vivas de otra manera. Si tapa a ti, tapa a ti. ¿eh? Y vas a agarrar ese cáncer y vas a morrer. ¿eh? Sí, es una forma de, de quitar responsabilidad. Eh, el debate fondero, ¿eh? entre determinismo o no determinismo, bueno, pues ye, eso Fondero eh, yo no sé hasta qué punto pues bueno pues puede llegar a <coughs> a intentar debatirse con, con argumentos y llegar a dar alguna conclusión eh, y es difícil el, el, o sea, ver, el determinismo para mi idea es una cosa tan eh, circular tan No, no sé si entraría dentro bien del concepto de lo tautológico, pero bueno, es una cosa que, como cualquier cosa que pase, porque estaba determinado que tenía que pasar así, pues no deja de ser una... Bueno, pues sí, ¿cómo puedes negar eso? <risa> vale, anda, de acuerdo. Eh, pero yo pienso que más allá, a, a lo mejor incluso, de... Mmm, de llegar a, a la decisión final de si efectivamente está todo mecánicamente determinado o, o tenemos algún tipo de capacidad de elección, yo creo que ya es mucho más interesante pensar, ¿eh? actuar, conducirnos, si no estamos convencidos de que efectivamente que, no, ¿eh? que, que tenemos voluntad, pero sí actuar, sí convencernos, mmm, sí actuar de manera... ...de la manera similar a cómo lo... faríamos si tuviéramos... ...esa capacidad de voluntad... ...esa, de, esa dependencia de las cosas... ...de las de, de, de nuestras decisiones... ...a ver... Va, ...está costándome de explicarme... Aunque tengo, yo, ...un caso de estos... ...en los que tienes perfectamente claro... ...una cosa en la cabeza... ...pero a lo mejor... Eh, ...cuéstate un poquín traducirla... ...a palabras... ¿eh? ...para poder... ...para poder la a los demás... ¿eh? Eh, vamos a suponer que yo soy un, una persona eh? que de fecho soy una persona eh? no penséis en la naturaleza deable persona y eh? buena persona mala persona pero persona al fin y al cabo eh? Eh, vamos a suponer que, que yo no tengo claro si si está todo terminado si existe la, la posibilidad de, de ejercer voluntad de algún tipo, ¿m? si yo tengo alguna influencia en el entorno o sencillamente soy bueno pues eso, un, un engranaje más de un gran mecanismo ¿eh? y, y en realidad pues no tengo ningún tipo de, de capacidad de decisión ni de cambiar las cosas. ¿vale? ¿eh? Eh, ...yo no sé si... ...si, si es así no y así... ...yo no sé si el mundo y ...el universo es determinista... ...o y azaroso... ...o y ...o es susceptible de... ...de cambio a través de la mía voluntad... ¿Eh? Eh, ...vamos a suponer que no tengo ni puta idea... ¿eh? ...y que llego a la conclusión de que... ...de que... ...bueno pues que no tengo ni puta idea... ...bueno... ...yo de tres maneras voy a tener que... ...conducirme ¿no?... ...voy a tener que comportarme de alguna manera... ¿eh? Eh, bueno, pues a ver, yo qué sé, escolleré, escogeré la forma de, de, de, de conducirme ¿m? sabiendo que, siendo consciente de que soy totalmente inconsciente <risa> de cómo funciona el universo, de que no sé si, si es determinista y mecánico o, o si existe el libre albedrío, tal. Entonces yo diré, venga, pues tengo que escoller una, una manera de actuar, ¿eh? ...porque en realidad... ...si yo entiendo que el mundo y que el universo... ...que el cosmos funciona de una manera determinista ...yo prácticamente debería... ...parar de actuar... ¿eh? ...debería... ...no sé... ...la mi voluntad debería casi... ...suprimirla... ...y decir venga pues yo... ...ahora mismo estoy sentado en una silla... ...y debería decir... ...venga pues voy a seguir aquí sentado... ...hasta que ¿eh? los estímulos... ...los demás engranajes... Me lleven a, a moverme a, a hacer algo. Y una exageración. Seguramente ¿eh? los que piensan, los que están convencidos del determinismo, no optan por sentarse en una silla. ¿eh? <risa> Aunque, bueno, como decía un profesor de filosofía que yo tenía, incluso eso ¿y, ...eh... una decisión de la voluntad. ¿eh? El, el fecho de voluntariamente decir voy a quedar aquí sentado y no voy a hacer nada. ¿eh? Decía él que eso también era un ejercicio de voluntad. ¿eh? Bueno, pues eso eso sería la posibilidad exagerada e imposible lógicamente de, del que piensa ¿eh? eh, fundamentalmente que estoy determinista, que está todo determinado. O si queréis podemos llevarlo a un, a un aspecto que lleva bastante más realista y que seguramente que tenéis fartucos de ver alrededor vuestro. Va, ¿para qué voy a, a matarme por comer sano? Si total, al final, si tengo que, ¿eh? que agarrar el, el cáncer, voy a agarrarlo. Eso ya la postura del que piensa que, que bueno, pues que realmente... ...la voluntad no tiene... ...los actos no tienen ninguna, ninguna influencia sobre, sobre lo que vaya a suceder. Por el contrario, la persona que, que piense que, que todo lo contrario... ...que efectivamente que tiene una voluntad y que tiene una posibilidad de decisión... ...y que esas decisiones y esas acciones van a, van a tener influencia... ¿eh? Eh, ...bueno, pues ya, usando este mismo ejemplo... Y el que intentará evitar algunas comidas, eh, escoger otros, eh, llevar unos hábitos de vida pues saludables, ¿eh? si queremos, si queremos decirlo así, ¿no? porque piensa que de esa manera él va a influir en su eso, en eso futuro. podrá haber de algunas en este momento que entonces con esto que yo estoy contando te es absolutamente convencido de este determinismo, porque digas de madre, pues conozco yo no sé quién que llevaba una vida muy sana y, y agarró cáncer y tal, bueno hombre, y qué que vamos a ver, como ya también dije y otras muchas veces eh, en un mundo en el que comemos mierda, por muy bien que pretendamos comer, nos vamos a comer otra cosa que mierda ¿eh? Eh, yo que sé, yo puedo mirar puedo ir de fecha lo fego puedo cultivar buena parte de, de la comida ¿eh? y puedo intentar evitar echar y químicos y tal, y por ejemplo sacar un esteboyes, ¿eh? un esteboyes que, que, que meten al espanto, que son gordes, guapes, y que no lleven ningún tipo de, de químico. Vale, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? A ver, si estoy cultivando eh, esteboyes en, en un entorno... Eh, muy cercano al entorno urbano, ¿eh? Eh, es este buey están respirando un aire eh, lleno mierda, contaminado. ¿eh? Porque, a ver, eh, que no, en, no, no, no os engañé, estamos viviendo en el, el paraíso natural. ¿eh? Los que estáis sintiéndome en Asturias. Eh, la, a través del 107.3, seguro, y a través del www.radio.com.dolos, creo que también, porque me parece que no tengo sintientes de, eh, de, de allende les no es el yendes. <risa> eh, el paraíso natural tiene uno de los niveles de contaminación del aire pues más impresionantes. Normal, ¿no? hay una cantidad de, de fábricas aquí en eh. es el cebollas lógicamente tan tan respirando un aire que que mete miedo al espanto pero por por ya o contrario de que lo meten les las cebollas de gorces y guapes por por ya que dicen madre de dios cómo está esto está cayendo ellos en enriba lluvia ácida sí qué pensáis que hay un fenómeno extraño y qué tal pues ahí tenemos aquí cerca de Vieux la la térmica de Soto Rivera ¿Eh? esa térmica está echando para el aire ¿eh? una cantidad de componentes químicos susceptibles de, de amestarse con el agua ¿eh? y crear lluvia ácida que no veas, bueno, pues es ahí la lluvia que está regando regándoles mis cebolles ¿eh? y entonces yo me como esa cebolla y, y puede, puede uno decir coño, pues estás comiendo sano porque esto hiciste lo tú y, y no tal no, no, a ver estoy sencillamente reduciendo digamos que de por el mero hecho de, de vivir aquí ¿eh? Eh, si si la probabilidad de si medimos la probabilidad de padecer pues es un cáncer de, de 0 a 100, ¿eh? por el mero hecho de vivir aquí a lo mejor ya tenemos Va, va, va, a matarme los los los que sepan de medicina y de estas cosas, y, y de epidemiología y demás. Pero bueno, yo, que no digo datos, coño, fin de día, nos Vamos a imaginar que tenemos un sesenta. Bueno, igual hay una exageration. Pero bueno, vamos a poner un 50, venga, un 50, ¿eh? Porque, oye, estamos rodeados de, de radiaciones electromagnéticas de todo tipo, de respiramos mierda. sabe Dios lo que bebemos, lo que comemos, bueno yo creo que va, oye, un cincuenta por ciento, eh, está bien Vamos a suponer que comiendo esos cebolles, bueno esos cebolles y más cosas, eh, teniendo unos hábitos más saludables y intentando hacer deporte eh, intentando bueno pues X cosas, todos es que más o menos entendemos todos por por hábitos saludables Pues vamos a poner que reducimos esa probabilidad de un 50 a un 30. ¿eh? Pero lo que no quiero decir que por eso la, la eliminemos. <coughs> <coughs> Perdona, es que se casenme la boca. Voy a voy a echar un, voy a beber agua, mira ahí. Bebí un poquillín de agua. para pa que no tener la garganta tan seco y que no tal bueno mmm, que estaba yo diciendo que eh, bueno pues que yo, <coughs> yo creo que con hábitos saludables reducimos la, la probabilidad de padecer cáncer pero no la eliminamos en un mundo normal eh, digamos que que la probabilidad pues de padecer cáncer y que no en cáncer y estas enfermedades hombre un ejemplo eh, debería debiera ser cero ¿eh? y si tenías hábitos de riesgo pues ir subiendo ese porcentaje ¿eh? y si tenías hábitos saludables pues debías mantenerlo en, en cero lo que pasa que bueno pues ya estamos digamos rodeados de un ambiente que este sí que determina este sí que determina que tenemos una una probabilidad bastante grande de, de sufrir de algún tipo de estas enfermedades y bueno pues en este caso los hábitos saludables no eliminen Yo creo que no... Creo. A ver, estos son creencias. A ver, si estáis pensando aquí que estoy hablando yo de eh, de seguridades, ¿no? Estos son creencias mías. Encima son mías, que, que yo de este tema no tengo eh, ningún conocimiento específico. <risa> A ver, yo soy de esos que ya sabéis, que he dicho muchas veces, aprendiendo mucho, maestro de nada. Eh, yo no soy maestro de nada, no tengo ni puta idea... De, de nada, tengo un poquillín de idea de muchas cosas pero no tengo mucha idea de, de ninguna que decía que no estamos eliminando la posibilidad estamos sencillamente reduciéndola ¿Mm? y también puede pasar que el que tenga hábitos eh, totalmente nocivos ¿eh? Eh, que beba fume ¿eh? y, y muchas cosas más pues a lo mejor si es que tenga una vida larga y apacible Puede ocurrir, puede ocurrir. ¿Sabéis por qué? Porque hay todo probabilística, y todo estadística. ¿eh? Y, y al fin y al cabo, pues, si uno tiene un 98% de posibilidades de morrer joven y enfermo, ¿eh? pues a lo mejor eh, tiene una vida larga y sana, porque 10 del 12 sí que falta, ¿sabéis? La estadística es muy así, no es como lo que decía un amigo mío, que decía yo estoy muy muy tranquilo porque eh, como dije lo que él decía una de cada cuatro personas tiene posibilidad de tiene la seguridad de que va a sufrir un, un cáncer tal de no sé qué y yo ya tengo un vecino que, que ya lo sufrió, entonces yo ya quedo tranquilo porque entonces a mí ya no me toca somos cuatro en el ¿eh? en el piso ya tú uno dos somos cuatro y ¿eh? yo ya soy de los tres que no tal Claro, lle decía, de, no, non funciona así pero non pillaba todavía el concepto de da estadística, que non deixa de ser un poqueñino, poucoñiro na unha unha maxia la estadística, non? Bueno, que que yo recomiendo vos recomiendo vos que descargáis ese programa y que lo sintáis Hombre, en general los de la superpitagórica estaban todos bien, pero bueno, a mí sí gustó mucho. y eso pues aparte de la moda de yetosina en ¿eh? no una ena que hacer, que esa lleva está bastante extendida, eh, tenemos la moda de que todo eh, todo se reduce a a los a los neurones, ¿eh? ese dualismo, neo dualismo ya no tenemos el dualismo eh, alma-cuerpo bueno hay los que siguen creyendo en él pero sí el, el, el dualismo eh, cuerpo-cerebro ¿no? o más bien cerebro resto del cuerpo ¿eh? lo importante es el cerebro son los neurones ...cualquier cualquier aspecto del mundo... ¿eh? ...dicen los neurologicistas... ...los eh, produccionistas neurologicistas... puede explicarse a través de, del funcionamiento... ...de los neurones... ...yo llegué a... ...ayer... ¿eh? ...tenía yo... ...hay tiempo un volumen que lo dejé a una moza... ...y, y no volví a saber de ahí... <risa> ...pero bueno... ¿eh? Una, ...una moza muy maja... ...de la belga si era... ¿eh? ¿Sí? De, de huellos azules y, y pelo rubio qué cosas, ¿eh? ¿Visteis? <ríe> no sé si lo volveré a ver otra vez pero me gustaría porque era una, una rapaza una persona de estas que, que vale la pena conocer y que seguramente valga, valiera la pena volver a encontrar ¿eh? otra vez eh, pues estamos en, en cuestión eh, de Xei una vez un libro que llenó un resumen de, de un congreso de, de que yo era, de teoría de la ciencia me parece que que suficientes no hubiera una facultad de filosofía y en ese libro no vos puedo citar a la persona que lo decía de igual seguramente tampoco de ha porque ya sabéis que yo paso bastante de de todo ese tema de les citas había una persona que decía si no Entendemos toda la conducta humana allí porque todavía no sabemos a fondo de los neurones. Cuando sepamos eh, toda la información que pueden darnos los neurones, seremos capaces de, mm, de predecir cualquier comportamiento humano. Bueno, pues una vez más, determinismo, en este caso, un determinismo reduccionista neurológico. También falen de eso, también falen de eso. Además, falen de eso a través de. Yo, muy gracioso, a mí gusta ver el programa ese porque. Eh, Falen de, de un artículo Sobre todo centrarse mucho en criticar Un artículo eh, Que fala, como era el título Neuromoda o algo así ¿eh? Que falaba de, bueno, pues si La apreciación de la belleza eh, Y era un aspecto determinado Lógicamente Ellos claro, echen las manos a la cabeza dice bueno, sí, resulta que lleve yo lo mismo Para pa uno de Nueva York Que, que ponzolú Y tal, bueno, pues ¿Eh? al fin y al cabo todo esto del, del reduccionismo en belleza, si es lo mismo lo bello lo mismo para todas las personas venía cuanto del cantar este que puse antes, que a mí me gustaba mucho y no sé si, si a vosotros vos presto, presto lo mismo igual, igual no ¿eh? pero bueno, ¿eh? que, bueno voy a dejar vos con otro cantar y, y mientras tanto pensáis esto que yo os digo hombre, que ¿eh? que descarguéis el, el programa este que yo os mando de, de las superpitagóricas ¿eh? y que ya veréis cómo va prestado. ¿eh? Sobre todo si tenéis así algún tipo de debate interno sobre el reduccionismo, el, el determinismo y demás. Que otro día dedicaré seguramente el programa entero a ello. Pero hoy, a ver, joder, que estamos de año nuevo, estamos de, de fiesta. ¿Eh? Bueno, ya el día. Hoy vengo aquí a soltar un... ...unas cuantes babayáes... ¿eh? ...para la boca... ...a poner de algún cantarín que otro... ...y tampoco tengo yo por qué... ¿eh? ...dedícame a... ...a hablar de, de, de cosas fonderes... ...eh... ...venga, sentí este y a ver si este os presta más.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 Goes away In the end And you could have it all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 Goes away de su efectivo ¿eh? Johnny Cash eh, No lo conocía, no lo conocía Sentirlo también gracias a Radio Cuca Sentirlo la primera vez gracias al programa de, <coughs> Del buen amigo El Pistoleo Maniego eh, Que lo puso una vez Y bueno, pues resulta que Que ahora Pues Tiene un cantar que tiene la capacidad de de todo el pellejo de respingarme los pelos de ponerme los vellos como escarpies cosa que es no sé, muy curiosa y de algo que hasta ahora solamente otro cantar tenía esta capacidad cuando digo eh, esta, no estoy hablando de metafóricamente eh, estoy diciendo que de verdad que, que se me respinga el pellejo cuando, cuando siento este, este cantar Eh, mira, curiosamente hasta ahora eh, Esto me pasaba nada más con un cantar de... No tiene que ver, el estilo, un cantar de los Barricada ¿eh? y, y que Manriba no ya era con el cantar mismo ya era con la versión del cantar eh, en el directo ¿eh? Directo que no me acuerdo cómo se titulaba Creo que se titulaba Barricada en directo <risa> Un título muy original Un cantar que ya era el de... Ay, joder, eh, ¿Cómo se llama como se titula el cantar por bueno, ahí igual yo os lo pongo otro día yo sé que encantaría pero no sé ni cómo se titula mandan huevos mandan narices bueno eh, esta de seguro que os lo pongo de algún, de algún otro día esta de shonin efectivo esta de hurts o hearts o como Hurt Hurt, perdón ¿eh? manca que no sea así Hurt, manca me parece que es lo que lo que quiero lo que quiero decir Y bueno pues nada lo que vos, lo que vos contaban antes, que, que seguís en la melodia, que seguís siendo Radio Cuca, la Radio Libre de Uvievo y que seguimos estando al día uno de Shineru de del año 2015 ¿eh? Eh, está terminando ya este día de año nuevo, quedan y unos pocos minutos. <coughs> volví a entrarme a la a las dos. y es lo que, de, de, medio pachucho, eh. Una cosa de estos que os decía que, que, que el fecho de la buena alimentación Y los buenos hábitos Que, que, no, que no eliminen totalmente La probabilidad de sufrir enfermedades Bueno, ¿qué coño? ¿Y si yo no tengo buenos hábitos Tengo, digamos, sencillamente Hábitos mejores que otros Pero no, no los tengo buenos ¿eh? Eh, ¿Podría calificarlos de malos? No sé Ya sabéis, más que yo soy de rasgos Más que de estados Entonces para mí las cosas no son buenas ni malas, son más buenas que otras, eh, menos malas que otras, quito eh, un continuo, yo soy de continuos. Eh. Entonces bueno, pues digamos que eh, según con quien me compare, los míos hábitos son saludables o, o dejen de... o dejen de ser, ¿vale? Eh, vamos a dejarlo así, ¿no? porque tampoco tiene tendría sentido entrar entrar a más. sí bueno ten... sentido tendría el pero no tengo yo ganas ahora mismo de ponerme a, a entrar en ese tema porque ahora mismo quiero eh, quiero terminar el programa ya ya va terminando y, y quiero quiero terminar acordándome de una cosa ¿eh? Eh, hoy salí por ahí ¿eh? salí por ahí una tradición casi de, del año nuevo, ¿eh? porque bueno, hay mucha gente que lo que falle es salir la noche de Nochevieja, salir salir por ahí. Yo, bueno, pues tengo lo hecho muchas muchas veces, pero bueno, pues hay unos cuantos años ya que decidí que yo no soy de, de noche, no soy un animal nocturno, soy más bien un animal diurno. Y el día año nuevo y especialmente días de año nuevo como hoy Los pillados, pues tienen una cosa muy guapa que y que si sales a a dar un paseo por la mañana por el campo, hm, hubieo yo vos decir muchas veces, es una ciudad que lo mejor que tiene y lo fácil que es el de ella, En muy pocos minutos de sus huertas en el en el entorno, en este caso, bueno, ya sabéis que yo soy un enamorado del naranco y y tiré tiré para el naranco. ...y bueno pues vi también... ...fui por sitios por los que... ...últimamente pues... hacía tiempo que no iba ...y bueno pues vi los destrozos... ...urbanísticos... Eh, ...vi como... ...bueno pues... ...quienes manden... ...faen quienes manden... ...quienes controlen... ...faen lo posible por... ...por facernos infelices... ...bueno a ver... ...por hacerme infeliz a mí... ...precisamente estaban antes... ¿no? ...criticando... criticando esta eh, estilo uso de plural esta categorización y ahora estoy usándole yo fue lo posible por por fácil mi feliz a mí ...fue lo posible por por destrozar entornos ¿eh? garrent todo un todo un entorno toda una zona que era bueno pues de prados, de caminos de carreteres de, ¿eh? y, y acaben con todo acaben con todo no, no y no solamente Ya lo dije más veces, pero yo no se sé sonvía, no solamente que, que, que construyan los mayores edificios en, en todo aquello que en antes, bueno pues ya era entorno rural, ¿sí? y que a mí me fascinaba. Y que en antes de construir sus edificios agarran ese terreno, agarran esa zona y la planan. ¿eh? Cuando había un monte, corten el monte, cuando había un, un pozo rellenen el pozo. Cuando había un, un camino, acaben con ese camino, y el camino va por otro sitio, la carretera. ¿eh? Para mí eso es horrible, porque además de, de matar, ¿eh? de matar el encanto de, de aquel sitio, además mata en la memoria, a mí produce mucha tristeza el hecho de, de no ser casi capaz de recordar cómo era todo aquello. ¿eh? como ya era lo mío era un sitio en el que yo de niño iba casi tol, todos los días, o, o todos los silmanes, eh, iba a pasear el perro, por allí, y más cosas, eh, y ves como lo destrozaron, como lo destrozaron absolutamente, porque destrozaron incluso la orografía, ya no es posible decir, no, pues por aquí pasaba el río, no por, ya no pasa el río, ahora metieron una tubería, y, eh, para que pase el agua por esa tubería y taparonlo, no, ya no pasa... Ya no pasa el río, ya no pasa el regato, ya. ¿eh? Ya el monte al que había que subir el, ¿Te acuerdas del motículo aquel que subías ahí, veías el molín? No, no me acuerdo. Y eso y es extremadamente triste. Fui también por otra zona donde no hicieron eso, donde lo que hicieron fue poco a poco de ir construyendo, de ir construyendo chalés, chalés unifamiliares, que ahora mismo ves ¿eh? la casina con, con los baques... y. Y el cae delante del carro con la hierba segado y enfrente un chalezón. ¿eh? De, esos, de esos con una estética imposible, ¿eh? horrible, ¿eh? Eh, que no tiene nada que ver con el entorno. ¿eh? Y que, por embargo, pues mira, eso sí lo permiten hacer. Eh, poner un horno en un prado no te dejen, pero poner un, una aberración arquitectónica de esos, pues si tienes perras abondes, sí, si te dejen. Y bueno, pues yo iba viendo como como cómo me entristecía todo eso. Eh, fui a un sitio que, bueno, pues sí, yo reconozco que ese sitio cuando yo era pequeño no era muy guapo. Y era un, una escombrera ¿eh? rodeada de muchos árboles. ¿eh? La, si ahí era la parte buena. Muchos árboles y tal, pero bueno, escombros y tal. Todo eso, hay años ya, eh, convirtiólo en un parque, ¿eh? Un parque que ya nació, bueno, pues nació nació amputado porque ya pusieron allí una serie de, ¿eh? de, de equipamientos, de, de, de construcciones de, de hormigón ¿m? que ocupaba no sé cuántos metros cuadrados y que no llegan exactamente lo que era el plan inicial, pero bueno, por lo menos, oye, no dejaba de ser un sitio eh, al borde de la ciudad que por lo menos podías ir a, a esparcer, porque bueno pues no pasaba cerca ninguna carretera no tal bueno pues eso ya como que ellos pica, como que ellos jode, eh que si es un sitio así tan guapo y tal, entonces ahora pues destrozaron parte de ello eh para poner una carretera, una carretera que, que supongo preveo que tenga, que tenga bastante tráfico, o sea ya que aquel sitio que ¿eh? ...que ya era tranquilo para poder ir a, a esquecer un poqueñín... ...que estaba en una mierda de ciudad, pues... ...bueno, pues convirtióse en otro sitio horrible... ¿eh? ...al que ya no habrá ningún, ningún placer de ir allí... ...yo recuerdo buenos tiempos en ese parque... ...recuerdo buenos tiempos, tiempos en los que estaba yo... ...recuperándome de, de un pachungo muy gordo... ¿eh? ...pero de que por algún motivo yo pensé que siempre tuve claro... ¿eh? ...que iba a salir... No había, ya os digo, ningún motivo Había tres posibilidades de que saliera como de que no Pero yo estaba convencido de que iba a salir Y, y yo todos los días apenas podía caminar Pero iba ¿eh? a pasear ese parque Para agarrar fuerza Y todos los días poder caminar un, un poco ni más Y allí conocí a, a gente Conocí a, a viejos Que también daban el sol todos los días Pero allí al, al sol en ¿eh? un sitio muy tranquilo Que, que bueno, que, que ahora dejará de... dejará de serlo y, y será otro sitio espantoso pero pero bueno y entonces pues se va a pensar hoy como ya era año nuevo ¿eh? pues se va a pensar en, en noches años nuevos que a mí me prestaren pues se va a pensar en, en más una noche que me recordó a, a la peli esta una de mis pelis favoritas que por cierto no puse <coughs> no sé estará sintiéndome el, el compañero de, de pasión de cine que también Eh, tiempo A, por lo menos, y era un sintiente bastante fiel de, de Anedonia. No sé si estará si por ahí con, con los, os, con los os perros eh, sintiendo Anedonia. citaba si un saludo muy muy grande, muy especial, eh. Eh, no sé si estará por ahí, pero bueno, os o tea Que no puse nada na en la lista de les, mis 10 películas favoritas, porque bueno, ya he dicho. ...en el son momento cuando lo pasé... ...que era, que era prácticamente un crimen... ...intentar escoger eh, diez películas... ...que no dejaba de ser una manera de torturar a la persona... obligarla a, a, a dejar fuera unos un es, un cuantes... ...y era como eso de del asesín... Eh, que, que, ...que pregunta al niño... ...¿a quién quieres que mata, papá o a mamá?... Eh, ...está apuntando a los dos con... ¿Eh? Con una pistola va a matar uno de los dos Y pedir al leño que escolla Bueno, pues no deja de ser un poquillín eso Tener que escoger en más diez películas Pero bueno, que hay una que no puse Y que yo creo que Que, me, que en de alguna manera Pues hay una de los que me marcó Y una de las que me gusta mucho Que es Joque Noche ¿eh? Joque Noche Una persona en que En una sencilla noche ¿eh? Pasen y mogollón de cosas Y en antes de que por la mañana Vuelva la a la vida normal. ¿eh? Yo recuerdo alguna noche vieja, bueno, pues, oye, salvándoles distancias, pero bueno, parecía que pasaban, pasaban muchas cosas. ¿eh? Y, y recuerdo años nuevos muy guapos. Y por a recordar, pues, acordéme de esto que, bueno, pues, que tenía yo ganas de, ¿eh? tenía yo ganas de, de, de contabos. ¿eh? porque me parece no ninguna ninguna cosa tal porque me parecía si a mí digo yo voy a contar esto en la, en la radio pues acuérdome de, de la que yo considero que fue la la mayor noche vieja año nuevo que que yo pasé no sé si es verdad si es mentira pero, pero yo creo que creo que en buena medida en buena medida sí eh, acuérdome de un año No me acuerdo de año en concreto. Eh, acuérdome que Radio Cucarón estaba en este en este local que está que está ahora, estábamos en, en otro sitio, y en ese sitio, pues, hacía eh, todos los años una, una fiesta de Nochevieja. ¿eh? Y acuérdome, bueno, pues, que ese año también se hizo una fiesta de Nochevieja, noche y yo, bueno, pues, pasé muy bien ¿eh? en, en aquella fiesta, poniendo música y tal, empezaba. A, a, a, estaba en ese momento creándose el, el mito de, de DJ Pastilles ¿eh? y allí tuvo DJ Pastilles poniendo poniendo musicona poniendo mucho desloque ¿eh? y acuerdo más más que, que ese día ese día cuando salimos de la radio porque bueno pues hasta, no me acuerdo hasta qué hora estábamos allí pero bueno eh, los demás más los demás amigos seguían para pa seguir la noche bien y por y yo Por embargo, fui para casa Fui para casa porque, porque El día siguiente, tempranín Quedará para pa coger un, un tren Y ir a pasar los Dos o tres días siguientes hasta Reyes Y íbamos a, a pasarlos al, al pueblo de una miega Que nos ofreció la la posibilidad De ir al, al su pueblo, un pueblín en, en mitad de la, de la tierra de campos En mitad de la tierra de campos Un sitio, un frío Pero mira, yo recuerdo Yo soy anedónico ¿Eh? Oye, soy bastante anadónico No llevo una exageración en el mío nombre Y de un tiempo a esta parte Pues tengo bastante dificultad para disfrutar ¿eh? Eh, Digamos que de un tiempo a esta parte Mira, si yo tengo que decirles veces Que realmente disfruté Seguramente son dos de ahí mucho tiempo No sabría decir ninguna situación De, de, de, de disfrute de este joder, de euforia, ¿eh?, de este que siente sí, de Dios, qué guay, qué bien. Bueno, pues mira, y así fue, fue una de ellas, ¿eh?, de, de juntarnos me ¿eh? esa mañana, coger el tren, ¿eh? coincidir en el tren con un amigo que, que cogiese ese mismo tren, pero en Xixón, subir la, la vía de Payares, coñe, a que tanto... ¿eh? que tanto ellos chirrían a los, a los políticos y que necesiten hacer una variante, y que tuvieran que destrozar un valle precioso para eh, pa hacerla, para pa, que no vale para nada, para que además aunque valiera. Eh, van a poner un ave que van a poder coger lo, los ricos ¿no más. ¿Qué piensas? Que tú y yo vamos a poder coger si tren, si de alguna forma no, nosotros vamos a jodernos y vamos a seguir diendo y si, si existe, si no nos acaben con ello. ¿eh? Y entonces ya no vamos a poder ir en, en tren, a guión. Pues yo esa fue la primera vez que fui en, en tren, para aquel sitio y bueno, estaba todo nevado, además, claro, y era oye, año nuevo y va pues, a por la vida. ...mucho, mucho, mucho... Pues me, ...me prestó, iba con el... ...con el compañero aquel... ...y después llegamos a, allí... juntámonos con más gente de... ...de otros sitios, más amigos... ...de otras, de otras partes... juntámonos un montón de amigos... ...disfrutamos... ...yo por lo menos disfruté, disfruté mucho de... ...de aquellos días... Eh, dormimos acuérdome ...en una casa medio facer... Y dormimos allí un poquiñín tirados en, en sacos de dormir... El calor de la chimenea, porque hacía un frío. Tierra de campos, sinero ¿Puedes imaginar el, el frío que hacía? Pero yo disfruté. ¿eh? Eh, disfruté mucho, la verdad. Y apetecía me, apetecía me recordarlo, ¿vale? Y bueno, pues... En fin. ¿Queréis sentir otra canción? Yo ya voy a ir terminando, ¿vale? Pero sí, apetece me poner un, un cantar más. Sentilla está a ver si presta. Entre la forma que van hacia la sierpe que esto va terminando ya cosa que seguramente no sería tan mala porque bueno pues ya van siendo horas de acabar siendo horas de retirar seguramente que ya te hais fartucos de sentir este programa espero que no lo quieráis sintiendo más veces más veces va a seguir va a seguir seguramente no, sí claro que sí Esta noche tuve especialmente a gusto. Tenéis especiales ganas, no sé por qué, de venir a Facer Radio esta noche. Haríamos a todos, que también. <coughs> Venga, echa Facer Radio a la Cuca. A la Cuca o a cualquier otro sitio. El que os dé la gana, ¿vale? Eh... <coughs> Uy, perdonad por la tos. Eh, nunca haría marchar sin recordaros que este domingo a las 10 de la mañana. en las pistes del colegio público la que no Radio Cuka entamos un torneo de de fútbol sala solidario para recordar para recoger en este caso este año juguetes el año pasado recogióse perros recogióse ropa este año juguetes seguramente ya hay tarde pa pa escribirse pero oye muy tarde para acudir y yo personalmente voy a ir a verlo yo no tengo capacidad de de poder jugar al al fútbol pero bueno pero si tengo capacidad por poder ver jugar al fútbol no me gusta el fútbol pero sí me gusta la la gente que va que va a estar allí vale y si, si vos apetece pues seguramente ¿eh? veréis a muy buena gente muy buena gente para el bueno, eh, nada más por esta noche, un saludo muy grande a todos los que me sintieron ¿eh? ya os digo, sentíme muy a gusto ¿eh? espero que vosotros también ¿eh? espero que vos sintierais contentos, a gusto, sintiendo RONDES cuca y espero que estéis aquí la semana que viene espero...